opciones buenas y provechosas que se nos presentan para el mañana, ¿se pregunta usted si hay algo en la Biblia que pudiera ayudarle a tomar una decisión? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah recoge varias lecciones útiles de pasajes bíblicos selectos y ofrece ejemplos de la Palabra de Dios y de la historia. De su poderosa serie... Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, con ustedes el Dr. David Germaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Para introducir el mensaje de hoy, Enfoque, haga de su única cosa la principal. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos entusiasma esta nueva serie que estamos desarrollando aquí durante este mes de junio. Esta serie se titula Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Hablaremos de eso hoy, aquí, en Momento Decisivo. Si usted todavía no ha ordenado su ejemplar de la guía de estudio para esta serie, permítame decirle cómo ordenarlo. Póngase en contacto con Momento Decisivo. Puede hacerlo por un correo electrónico, o puede llamarnos por teléfono, o puede enviarnos una carta por correo regular, o también puede visitar nuestro sitio web, y ahí encontrará toda la información que necesita. De nuevo, el título de esta serie es Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Empecemos nuestra consideración del tema Enfoque, haga de su única cosa la principal, abriendo nuestro corazón y nuestra Biblia. Maestro nació en Módena, una ciudad al norte de Italia. Su madre hacía cigarros, su padre era panadero y tenor aficionado. Fue la parte del tenor aficionado lo que más llegó al pequeño Luciano Pavarotti. Le encantaba oír a su papá cantar y pasaba horas oyendo la colección de grabaciones de los grandes tenores. Padre e hijo cantaban. junto con las grabaciones a pleno pulmón. El señor Pavarotti no cantaba en público debido a que le tenía terror al escenario, pero cantaba en el coro de la iglesia. Cuando tenía nueve años, Luciano fue con él. Al niño le encantaba cantar y a la gente le encantaba oírlo. Tu voz me conmueve cada vez que cantas, le dijo su madre. Pero la cuestión de una carrera en música era un dilema. En esos días, poco después de la Segunda Guerra Mundial, una carrera en música era todo un riesgo. Su madre le sugirió que fuera instructor de atletismo, en tanto que su padre le animaba a que continuara cultivando su voz. «Pero tienes que estudiar muy duro», Luciano le dijo. «Practica más duro». Y luego, «tal vez». Luciano continuó sus estudios en música, pero también se matriculó en la Facultad de Pedagogía. Después de graduarse, le preguntó a su padre ¿Debo ser maestro o debo ser cantante? El hombre mayor, con sabiduría, evitó darle una respuesta directa. Más bien, le dijo palabras que su hijo nunca olvidó. Luciano, si tratas de sentarte en dos sillas, te caerás en medio de ellas. Para la vida, debes escoger una silla. Luciano escogió cantar. Le llevó siete años de arduo estudio e intensa práctica antes de su primera presentación profesional y luego le llevó otros siete años llegar a la ópera metropolitana. Pero Pavarotti vivía con un solo enfoque. A la larga, llegó a ser uno de los cantantes de ópera más famosos del mundo, el rey del do de pecho y un artista versátil que se ganó la admiración de millones que nunca pusieron un pie en un teatro de ópera. Su presentación final fue vista por todo el mundo, mientras cantaba Nesum Dorma en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2006 en Turín, Italia. «Dios me ha bendecido con una buena voz», decía Pavarotti. «Pienso que le agradó a Dios que yo decidiera dedicarme a cantar. Ahora pienso que sea poniendo ladrillos, clavando clavos, escribiendo un libro o lo que sea que escojamos, debemos dedicarnos por completo. La dedicación», dijo, «es la clave». Uno tiene que escoger una silla. Como Pavarotti, Dios lo ha bendecido a usted. Lo ha bendecido con talentos, recursos y un sueño para la próxima fase de su vida. Una vez que usted haya orado en cuanto a ese sueño y haya puesto en orden las prioridades para lograrlo, el próximo paso es enfocar su vida en eso que es lo principal. En la Biblia, el apóstol Pablo tenía esa clase de enfoque.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 Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo le escribe una iglesia por la cual, literalmente, había derramado sangre. Cuando empezó a predicar en la ciudad de Filipos, según se anota en Hechos 16, atrajo tanto convertidos como críticos. Los críticos echaron mano de él, lo azotaron, flagelaron, hasta que la sangre corría por su espalda, y él y su compañero de sufrimientos, Silas, Fueron echados en la cárcel, pero la iglesia valía la pena la flagelación y llegó a ser muy querida por Pablo y le enviaron ayuda financiera vez tras vez. La iglesia oraba por él mientras él viajaba por todo el imperio romano. Fue a estas amadas personas que Pablo abiertamente expresa el profundo anhelo de su corazón y revela su declaración personal de misión y el enfoque de su vida. Hoy, Al desempacar las palabras de Pablo, quiero mostrarle cuatro principios que aguzarán su enfoque y le guiarán hacia adelante a los próximos pasos en su vida. Número uno, enfoque el propósito de Dios. La clave del enfoque aquí es el propósito de Dios. Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero hay una cosa que todos podemos hacer. y es que podemos seguir el deseo profundo de Dios para nosotros para llegar a ser hechos a imagen de Jesucristo. Pablo dice, «Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús». Ese es el propósito de Dios para usted y para todos nosotros. Por supuesto, Dios también tiene un plan individual para su vida, tanto como lo tiene para la mía. Y voy a hablar de eso en unos momentos, pero primero, considere el propósito último de Dios para su vida, que usted llegue a ser más y más como su Hijo, Jesucristo. Romanos 8.29 lo dice de esta manera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. John Bright era director de capilla en la Universidad Wesleyana en Indiana. Él y su esposa eran populares entre los estudiantes y sus mensajes en la capilla estaban llenos de vida y verdad. Entonces le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Los primeros síntomas le llevaron a renunciar a su cargo, pero simplemente continuó mirando hacia adelante, continuó avanzando. «Todos reciben un diagnóstico de algún tipo en algún momento en su vida», le dijo al periódico del plantel. «No hay razón por la que no debería sucederme a mí». Les dijo a sus estudiantes que no preguntaba, ¿por qué? Dijo, no puedo cambiar lo que me ha sucedido, así que el por qué no es una pregunta esencial en mi vida. Ahora, ¿cómo voy a glorificar a Dios en medio de todo esto? Eso es la esencia de casi toda decisión principal que el seguidor de Cristo tiene que tomar. Habiendo hablado de su discapacidad, Bray dijo, incluso esto, aunque no me gusta, está diseñado para forjarme a que sea más semejante a Cristo. Esa es la voz de alguien que ha echado mano del propósito de Dios para su vida y sin que importe lo que venga, no lo va a aflojar. Cuando Dios lo mira a usted y lo evalúa, quiere que usted, como seguidor de Cristo, sea cada vez más y más semejante a Jesucristo, que le siga más de cerca y que emule su vida a fin de que Jesucristo sea visto en usted más y más. Y eso solo sucede cuando usted pone su enfoque en él. Así que número uno, enfoque el propósito de Dios. Este es el segundo pensamiento. Enfoque la perspectiva de Dios. Lo próximo que leemos es que Pablo habla de ver la vida por los ojos de Dios. Habla de su pasado y dice que no vale la pena enfocarse en eso. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es interesante, ¿verdad? olvidarse de lo que queda atrás allá en 1954 Roger Bannister era un estudiante de medicina a quien le encantaba correr, se inscribió en una carrera en Oxford el 6 de mayo de ese año e hizo historia llegando a ser el primer atleta que corriera una milla en menos de cuatro minutos el tiempo de Bannister fue 3 minutos 59 segundos y cuatro décimas A medio globo de distancia, un rival de Bannister, John Landy, de Australia, lo notó. Un mes más tarde, Lani venció el récord de Bannister por un segundo. Los medios de comunicación enfocaron sus reflectores sobre los dos corredores y miles observaron más tarde aquel verano cuando ellos tomaron su posición en los Juegos del Imperio Británico en Vancouver, Canadá. Se le llamó la milla del siglo. Los corredores salieron disparados de sus bloques de partida y Landy se adelantó y se mantuvo ahí. El rugido de la multitud era ensordecedor. Con solo como 100 metros para la llegada, Landy cometió un error fatal. Miró hacia atrás. En ese momento exacto, Bannister se adelantó y ganó la carrera por menos de un segundo. A esa carrera se le llegó a conocer como la milla del milagro, y un escultor de Vancouver hizo una estatua de bronce de los dos hombres en el momento en que Landy miraba hacia atrás. Landy dijo más tarde, «La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal por mirar hacia atrás. Probablemente yo soy el único que se haya convertido en bronce por mirar hacia atrás». Al apóstol Pablo le habría encantado ese episodio, porque de eso es de lo que habla en Filipenses 3. Habla de olvidar lo que queda atrás. Usando la palabra olvidar en el sentido de minimizar el impacto negativo de nuestro pasado. Así que, deje de permitir que las cosas de su pasado controlen su presente. Pablo dejaba atrás esas cosas. Él no permitió que se le pegaran como si fueran anclas para obstaculizarlo. ¿Qué hacemos cuando olvidamos el pasado? Bien, estas son un par de cosas. Primero, olvídese de sus éxitos pasados. Aquí tenemos... al gran apóstol que logró en su vida más de lo que la mayoría de nosotros lograríamos en 10 vidas. Y dice, en efecto, todavía no he llegado. Eso me asombra, porque he pasado toda mi vida estudiando la vida de Pablo y escribiendo y su influencia por Cristo es algo que aturde. T.N. Wright escribe en cuanto al impacto de las cartas del apóstol Pablo y dice, las cartas de Pablo... en una traducción moderna estándar, ocupa menos de 80 páginas. Es seguro decir que estas cartas, página por página, han generado más comentarios, más sermones y más conferencias, más monografías y disertaciones que cualquier otro escritor del mundo antiguo. Es como si ocho o diez pinturas pequeñas de un artista oscuro llegaran a ser más buscadas, más estudiadas, más copiadas y valoradas más altamente que todos los Rembrandt, Tiziano, Monet y Van Gogh del mundo. Las epístolas de Pablo forman solo una parte de su ministerio. Él fundó la mayoría de las iglesias en Asia Menor y era un gigante intelectual. Algunos lo consideran el hombre más grande que jamás haya vivido, aparte del Señor Jesucristo. Y sin embargo... Aquí tenemos a este hombre en el ocaso de su vida, mirando hacia atrás y diciendo, todavía no he llegado, todavía no he logrado alcanzar la calidad espiritual de vida que querría para mí mismo, todavía no he sido perfeccionado, voy a continuar avanzando y procurando alcanzar aquello para lo que Dios me ha llamado. No sé de ningún hombre de quien se pudiera decir que tuvo más éxito que Pablo, pero la clave para su éxito fue que sabía que todavía no había llegado. no se ensoberbecía, Era humilde. No miraba al pasado y trataba de vivir en sus laureles. Vivía para el presente y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tal vez usted mira hacia atrás en su vida y ha tenido una gran carrera. Tal vez usted llegó a la misma cumbre de lo que sea que usted hiciera, pero eso no le va a ayudar ahora. Con certeza no le va a ayudar en el futuro. Para que usted avance tiene que aprender a olvidar. Pero... Sabe, los éxitos pueden ser más difíciles de olvidar. Nos gustaría olvidarnos de nuestros fracasos, y eso es lo segundo de lo que quiero hablarle. Olvídese de sus errores pasados. La otra manera de tomar la perspectiva de Dios respecto a su pasado es simplemente tomar la decisión firme de olvidar aquellas cosas que lo hostigan. Como Ruth Bell Graham decía en son de broma, «Todo gato sabe que hay que enterrar algunas cosas». Clara Burton, la fundadora de la Cruz Roja, fue ofendida una vez por una compañera de trabajo, pero ella rápidamente la perdonó y siguió adelante. Años más tarde, alguien le recordó el incidente y le dijo, ¿no lo recuerdas? No, dijo la señora Burton, distintivamente recuerdo que decidí olvidarlo. Necesariamente hay cosas como esas en su vida y en la mía que distintivamente debemos recordar haberlas olvidado. ¿Qué cosas en su vida debe escoger olvidar? Por ejemplo, la culpa es recordar un pecado que ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo. La amargura es recordar una ofensa que debería ser cubierta por la gracia. El desaliento es permitir que aquel tropiezo se convierta en un estorbo. Su cerebro quiere volver a vivir los eventos vez tras vez. Y si usted se lo permite... le acosarán con sus fracasos, le avergonzarán sus errores, lo mantendrán despierto con el estrés y lo arrullarán con la nostalgia. Usted puede más que su cerebro al entregarle a Dios su pasado y olvidar las cosas que serían un lastre y lo doblegarían. Permítame decirle esto, que si usted conoce a Cristo como Salvador, no hay razón. para obsesionarse por sus fracasos pasados la sangre de Jesucristo lo libra de aporrearse usted mismo lamentándose cuando usted llega a ser seguidor de Cristo entra en una nueva vida con él y su pasado es puesto detrás de una vez por todas he descubierto que a Satanás le encanta recordarle a uno su historial y todos los fracasos pero ahí es cuando uno le dice como Jesús apártate de mí Satanás. Recuerde que Pablo no tenía solamente éxitos en su pasado, tenía un pasado perverso. Con crueldad persiguió a los cristianos y atacó a la iglesia. Participó para condenar a Esteban, el primer cristiano que murió como mártir por la causa de Cristo. Después de la dramática conversión de Pablo en el camino a Damasco, muchos recordaban lo que había hecho y todavía le tenían miedo. ¿Qué tal si Pablo hubiera continuado viviendo en ese pasado? ¿Qué tal si hubiera seguido castigándose a sí mismo por lo que había hecho? Habría perdido su influencia. Y en lugar de eso, reconocía su pasado, pero estaba lleno de gratitud por la gracia y por el perdón total. He sido un pastor por largo tiempo. ¿Ha notado que muchos del pueblo de Dios se atascan en el pasado? Algunos se atascan... en sus éxitos y se duermen en sus laureles y algunos se quedan en alto y en seco en sus fracasos y una especie de temor postraumático hace presa de sus corazones ¿le ha sucedido eso a usted? quiero decir sea sincero usted debe mirar hacia atrás aprender las lecciones del pasado y celebrar con humildad sus éxitos pero una cosa es echar un vistazo hacia atrás y otra cosa es quedarse náufrago en sus recuerdos El pasado da perspectiva para el futuro, pero si usted se queda ahí demasiado tiempo, su recuerdo podrá más que sus sueños y le impedirá que siga hacia adelante. Escuche con todo cuidado. Enfoque el propósito de Dios. Enfoque la perspectiva de Dios y luego, en tercer lugar, enfoque el plan de Dios. Al continuar con nuestro pasaje en Filipenses, Note que Pablo se vuelve más específico, pasando de nuestra perspectiva a nuestros planes, dice, «y extendiéndome a lo que está adelante». El propósito de Dios para todos nosotros es el mismo, que lleguemos a ser más semejantes a Jesús. Pero su plan para cada uno de nosotros es único en cada caso. Él tiene un plan distinto para la vida de cada individuo en la tierra y en la historia. Su plan para usted es hecho a la medida. Y es solo para usted. Es perfecto para la manera en que Él lo hizo a usted y según las experiencias que ha tenido. Todo lo ha preparado para el próximo paso de Dios en su vida. Pero usted tiene que seguirle a territorio desconocido en el futuro. Tiene que aprender lo que significa andar por fe. El salmista lo dice de esta manera. En el Salmo 37, 23, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino». En Cristo, Dios no solo ordena sus pasos y sus paradas, sino que se deleita en la manera en que le guía hacia adelante. Él se deleita en los planes que Él tiene para usted. ¿No debería usted también deleitarse en ellos? Así que, necesita enfocarse en el propósito de Dios y en la perspectiva de Dios. Mirar hacia atrás, no para quedarse en la historia. Enfoque su plan. Halle lo que Él quiere que usted haga y luego... Enfoque el premio de Dios. Finalmente, para vivir una vida enfocada, usted necesita fijar su atención en el cielo y la recompensa que lo espera ahí. Pablo escribe, «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Para Pablo, la meta y el premio eran una y la misma cosa, sin definirlo en este versículo. Esta es una referencia clara a las muchas promesas dadas para los que son victoriosos en Cristo». Recuerde que la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, si hemos vivido para el Señor, el Señor Jesús va a darnos la bienvenida con estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25.21 incluye la corona de justicia. Segunda Timoteo 4.8 también puede referirse a lo que Pedro llama la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5.4, cualquiera otra cosa que sea, este premio y meta serán más de lo que ojo jamás ha visto u oído Ha oído. Primera los Corintios 2.9. Dios tiene un plan para usted y es recompensarlo tan abundantemente. Se lo aseguro, usted no lo creerá. Recuerde que Pablo está usando la metáfora de una carrera olímpica. En los antiguos Juegos Olímpicos, si un corredor ganaba la carrera, era llevado de la pista al curul del juez y le ponían en la cabeza una corona de laurel. Recibía recompensas financieras y algunos otros beneficios colaterales. Escuchen esto. Le proveían de alimento por el resto de su vida y tenía boletos de por vida para la primera fila en el Teatro de Atenas. Pero todos aquellos corredores ya habían estado muertos por siglos. Sus premios habían llegado a su fin y su gloria se había evaporado. El alimento había perdido su sabor y el Teatro de Atenas ya estaba en ruinas. Todo era temporal. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es eterno. Según el apóstol Pedro, usted tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted. Primera de Pedro 1.4 ¿Cuántos saben lo importante que es mantener los ojos enfocados en el futuro? Florence Chadwick aprendió esta lección. Ella era nadadora experimentada de larga distancia y la primera mujer que atravesó el canal inglés en ambas direcciones, fijando nuevos récords en cada tramo. En 1952, cuando tenía 34 años, se dispuso a romper otro récord. Ninguna mujer había cruzado a nado las más de 20 millas entre la isla Catalina y California. Las condiciones en la mañana de su esfuerzo no eran ideales. El agua estaba fría. todos los que hemos vivido en la costa occidental podemos identificarnos con eso el agua estaba fría y la neblina había caído poco después de que empezó a nadar casi ni podía ver los botes que la acompañaban para empeorar las cosas los tiburones la siguieron varias veces y tuvieron que espantarlos con todo, ella nadó por más de 15 horas y la niebla se espesaba cada vez más finalmente física y emocionalmente agotada dejó de nadar La subieron a uno de los botes y la llevaron a la playa de California, en donde descubrió, para su tristeza, que le había faltado poco menos que media milla. Después de nadar casi 20 millas, había abandonado el esfuerzo media milla antes de su meta. Al día siguiente, le dijo a los medios de comunicación, «Todo lo que podía ver era la niebla. Pienso que si hubiera podido ver la orilla, lo hubiera logrado». Dos meses más tarde, Florence estaba de vuelta en la isla Catalina y se metió al agua para volver a intentarlo. Desafortunadamente, las condiciones del clima no eran mejores. El agua estaba fría y de nuevo una densa niebla flotaba sobre el canal. Pero esta vez nadó toda la distancia, la primera mujer en lograrlo. ¿Cuál fue la diferencia? más tarde dijo que mientras nadaba aquellas agotadoras millas se mantenía solamente enfocada en una imagen mental de la playa de California en ese momento dijo supe el significado real de la fe que se describe en la Biblia la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve esta es entonces su carretera en la que Dios quiere que usted se enfoque al avanzar en la vida, conducir por el carril del propósito de Dios. Aún cuando no sea fácil, es preciso, necesario y conveniente mantener el enfoque en lo que es Exactamente lo principal. Como habíamos dicho en el mensaje anterior, es preciso disminuir al máximo las distracciones, pero, para recalcar, también es necesario mantener el enfoque preciso. Aprenderemos más en cuanto a cómo hacerle frente de manera positiva a nuestro futuro cuando nos reunamos mañana para la edición del jueves de Momento Decisivo. Mientras tanto, si todavía no ha ordenado la guía de estudio para esta serie, ya está a su disposición y en español. comuníquese con momento decisivo para recibir la información que necesita para ordenar este guía de estudio para esta serie. Hasta mañana. Les habló David Yeremaya. Me encanta tener este programa y participar de estos mensajes. Espero que me acompañe el día de mañana cuando continuaremos aprendiendo sobre el tema Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana.